Cuentos de hadas españoles Ciudad Marfil Érase una vez, en el gran reino de Palaisia, un príncipe llamado Príncipe Marco El Príncipe Marco era un hombre muy apuesto Pero siempre solía afrontar los problemas de forma emocional en lugar de pensarlos de forma lógica Cuando el príncipe cumplió 21 años, el rey lo hizo llamar Hijo Tienes 21 años, lo que significa que es el momento de que te familiarices con nuestros vecinos. ¿Nuestros vecinos? Sí, un reino es tan pacífico como lo sean sus reinos vecinos. Por ello, he decidido que visitarás el reino de Ciudad Marfil para que lo aprendas todo sobre él. ¡Unas vacaciones genial! No, no son unas vacaciones. Irás allí como plebeyo y nadie debe descubrir quién eres jamás. Te acompañará el hijo del consejero Den, Sam. ¡Oh, mi mejor amigo y yo! ¡Preparados para irnos a una misión super secreta. ¡Pipiu, pipiu! Dicho aquello, el príncipe Marco se fue. El rey suspiró. Ay, ay, me pregunto qué le deparará el destino a mi hijo Al día siguiente, el príncipe Marco y el hijo del consejero, Sam, partieron hacia el reino de Ciudad Marfil Viajaron durante días por selvas, ríos y ciudades Finalmente llegaron a una densa selva que marcaba el principio del reino de Ciudad Marfil Oh, estoy muy cansado, quiero descansar un poco ¡Oh, claro, amigo! Ya hemos llegado a Ciudad Marfil. Una parada para descansar no nos hará mal. ¿Por qué no vas al arroyo a por agua? Yo iré preparando la comida. El príncipe Marco asintió y se fue. Cuando Marco llegó al arroyo, dejó a un lado la cantimplora y se agachó para beber. Pero cuando iba a hacerlo, en el reflejo del agua, vio un rostro tan hermoso Que se quedó hipnotizado ¿Quién? ¿Quién eres? Mientras tanto Sam Que había colocado la comida sobre el mantel Empezaba a preguntarse dónde estaba su amigo ¿Por qué estará tardando tanto? ¡Ah! ¡Marco! ¡Marco! Sam corrió al arroyo de inmediato en donde encontró a su amigo tumbado en el suelo inconsciente ¡Marco! Con un temblor, Marco abrió los ojos y se sentó inmediatamente ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido la hermosa joven? ¿La qué? Marco le explicó a Sam lo ocurrido Vi su reflejo en el agua Y en cuanto intenté tocarla, un fuerte grito resonó en mis oídos Fue... Fue como el grito de una bruja Entonces Sam entendió lo que estaba ocurriendo Entonces es cierto ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Príncipe mío, creo que eres el elegido ¿El qué? Verás Dice en la leyenda que la princesa de Ciudad Marfil, la princesa Gulaiser, fue abducida por una bruja quien la reemplazó en el Reino Real. Pero nadie nunca ha estado seguro, puesto que no hay diferencia alguna ni en el aspecto, ni en el habla, ni en el comportamiento de la princesa. Ni los ermitaños ni las hadas más grandiosos lo han descubierto. Bueno, entonces quizás sea un simple rumor. Bueno, eso es lo que pensaron el rey y la reina Quienes continuaron con su vida Y después de unos años el reino dejó de hablar de aquello Hasta que cayó en el olvido Hasta que... ¿Hasta que qué? Pues hasta lo ocurrido hoy Sam le explicó al príncipe Marco Que según la leyenda Un día un príncipe vestido de plebeyo Llegaría al reino de Ciudad Marfil y solo ante sus ojos sería visible la princesa y solo en sus oídos sería audible el grito de la bruja. Si esto es cierto, pues entonces debemos acudir al rey de Ciudad de Marfil de inmediato para contárselo todo. Ah, ah, ah, no tan rápido, príncipe mío. Debemos pensar con lógica. Tengo un plan. Y así, según su plan, Sam y el príncipe Marco llegaron a una casa en Ciudad Marfil, donde vivía una mujer llamada Old Ratchet. Old Ratchet era una mujer muy codiciosa y un amigo de Sam, quien había visitado Ciudad Marfil hacía unos años, le había hablado de ella a Sam. Sam tocó la puerta y Old Ratchet salió. ¿Sí? Mi amigo y yo hemos venido desde un reino muy lejano y pasaremos los dos próximos días en Ciudad Marfil. ¿Seríais tan amable de darnos cobijo? Os pagaremos generosamente. ¡Oh, cielos! Hacía muchísimo tiempo que no veía tantas monedas de oro juntas. Adelante. Sentíos como en casa. Más tarde, mientras les servía comida al príncipe Marco y a Sam, Old Ratchet dijo «Bueno, esto es todo lo que tengo por ahora. Comed, y para la cena traeré algo más delicioso del palacio». «¿Del palacio?» «Sí, del palacio. Oh, ¿no lo sabíais?» Sam y el príncipe Marco fingieron oh, «¿El qué?» «Bueno, trabajo en el palacio». Soy la doncella personal de la princesa Gulaiser. La peino cada día. Como veis, soy una persona muy importante. He oído que es la mujer más hermosa de todo el mundo. Ehem, ehem, ehem, ehem. Bueno, qué suerte tenemos de estar ante alguien tan importante. Escuchad, señora Ratchet. Si fueseis tan amable de hacernos un favor... ¡Por supuesto! ¡Decidme! Sam sacó un colgante de diamantes del bolsillo y se lo entregó. Tomad, dadle este colgante a la princesa Gulaiser y decidle que yo, el príncipe de Paleisha, el príncipe Marco, ha pedido su mano en matrimonio. Ante aquello, el príncipe Marco frunció el ceño y Ratchet se rió. <risa> ¿Vos? ¿Un príncipe? Sam marqueó las cejas y sacó la corona del príncipe Marco de la bolsa Al ver la corona, Ratchet quedó boquiabierta De inmediato se inclinó y salió corriendo ¿Pero qué estás tramando? Ya lo verás ¿Y ahora a dónde vas? A comprarle un regalo a la princesa, no me esperes, llegaré tarde Cuando Old Ratchet llegó al palacio, le presentó el colgante de diamantes a la princesa Gulaiser y se lo contó todo. Una sonrisa malvada apareció en su rostro. Corred y decidle que lo invitaré a cenar mañana. Old Ratchet asintió y se fue. Al día siguiente, ante la invitación de la princesa, Sam y el príncipe Marco acudieron al palacio. Sam iba vestido de príncipe y el príncipe Marco Iba vestido de pelebello, con una caja en las manos La princesa Gullizer fingió sorprenderse al ver a Sam Se saludaron y la princesa le presentó a sus padres, a quienes les encantó conocerlo Durante la cena, Sam preguntó casualmente eh, «Espero que no os importe que pregunte, pero ¿no es un poco extraño que no haya animales en vuestro reino, a excepción de caballos?» <risa> bueno Glycer cree que los animales deben estar en la selva Así que tuvimos que alejarlos a todos Por suerte nos permitió quedarnos con los caballos <risa> Oh, oh, qué lástima Porque esto es lo que le he traído a la princesa Sam aplaudió Y el príncipe Marco entró con una caja La abrió y de ella saltó Un lindo gatito La princesa Gulaiser empezó a gritar Retrocedió Pero el gatito continuó avanzando hacia ella Y pronto le tocó las piernas Repentinamente la forma verdadera de la bruja apareció Mientras el vestido de la princesa Gulaiser caía al suelo Todos se sorprendieron ¿Eh? ¡Guardias, apresadla de inmediato! ¡Pierde sus poderes frente a los gatos! Los guardias apresaron a la bruja de inmediato y se la llevaron. ¡Llevamos años criando a una bruja! <risa> <risa> ¡Hemos sido unos necios! Bueno, no seáis tan duros. Pues tenemos aquí con nosotros al verdadero príncipe de Palaisia, el príncipe Marco, él es el elegido Sam le explicó todo al rey y a la reina Se sorprendieron al escucharle ¿Entonces creéis que aún hay esperanza? El príncipe Marco y Sam asintieron y pronto hicieron traer un gran recipiente lleno de agua Ahora recuerda Solo tú puedes ver el reflejo en el agua Cuando toques el reflejo Escucharás el fuerte grito de la bruja Si puedes soportarlo La princesa habrá roto el hechizo Y volverá a nuestro lado del mundo Pero... ¿No podría haberlo hecho en el arroyo? Podrías haberlo hecho Pero la bruja hubiese realizado algún hechizo Antes de llegar al rey y a la reina ¿Sabes, Sam? Eres la persona más lista que conozco Sam sonrió Ahora, ve a por tu princesa En cuanto el príncipe Marco se inclinó sobre el recipiente de agua Vio el reflejo de la princesa Gulaiser. Colocó la mano en la superficie del agua Y entonces un fuerte grito le resonó en los oídos El príncipe Marco cerró los ojos con fuerza y resistió Tras unos momentos, el fuerte grito cesó Y con brillantes destellos, salió la princesa Gulaiser del agua Al verla, el rey y la reina corrieron a abrazarla ¡Madre! ¡Padre! ¡Oh, hija mía! ¡Oh, gracias a Dios que estás bien! ¡Ejem! ¡Eh! ¡Agradeceselo a estos hombres! El rey y la reina se lo explicaron todo a Gulaiser. Miró al príncipe Marco y sonrió: ¡Me habéis salvado! ¡No sé cómo agradeceroslo! No, no lo hagáis. ¿Amigos? Sí. Y así la princesa Gulaiser y el príncipe Marco se hicieron buenos amigos. Gracias a aquello. Ambos reinos abrieron planes de comercio Y se convirtieron en vecinos felices ¿Pero no se casaron? Bueno, no lo sabemos Lo que sabemos es que Sam fue nombrado consejero real del rey Marco Y juntos hicieron de Palaisia el mejor reino del continente